A, a consultarle eh, Primero, buen día Buen día, Armando Bueno, ¿cuándo realizaron El encuentro de esa, de esos Residuos eh, hospitalarios? Y esos Residuos se encontraron En las estaciones de reciclado Entre el 23 y el 28 de septiembre En las estaciones de reciclado De la Feria Municipal Y de la que están en, en desarrollo e integración social En Álvaro Barros Y Juan Manuel de Rosas fueron eh, estaban en el interior de la, los bolsones de árido de los big bark que están adentro de los módulos y una vez eh, algunos se encontraron ahí en el mismo momento porque estaban sobre la superficie ya del bolsón y otros ya en la planta de reciclado cuando la gente de Cotrambi que tiene el convenio de, de recolección de las estaciones de reciclado eh, vaciando la bolsa se encontró también con, con este tipo de, de desechos de, de tipo hospitalario ¿Cuánto ¿Tienen alguna carátula? ¿Tienen algún nombre estos recibos? Sí, eh, en, dentro de lo encontrado hay sachet de alimentación de nutrición parenteral con, con su respectivo sachet, con las vías, con, con, con algunos tubitos, sondas y, y tiene un rótulo con el profesional actuante y con el, con el paciente y algunas direcciones. Nosotros hicimos las averiguaciones que pudimos... ...en lo que está a nuestro alcance... ...porque precisamente no tenemos conocimiento... ...ni, ni, ni, ni información de, de, de los pacientes... ...de los profesionales... ...nos comunicamos con el director del hospital... ...el doctor Robás... ...y con el ministro de salud... ...el licenciado Fabián Esgaib... ...quienes nos dijeron desconocer a la profesional... ...y eh, por supuesto por todos los protocolos... ...que tienen los, los organismos públicos de salud... ...las instituciones privadas también... Eh, ...sanitarias de la localidad... Y, y por la trazabilidad de, de este tipo de residuos eh, negaron eh, conocer su procedencia eh, ya obviamente, por supuesto que es, es un trabajo en conjunto esa, esa recolección de información porque eh, tenemos muchas tareas en, en común por ahí con la recolección de, de residuos del hospital en lo que corresponde al, al residuo convencional y hay una empresa que es ABCOM que es la que retira todos los residuos patógenos y patológicos de la provincia por lo que, bueno, al aparecer el nuevo sachet de, el día 28, decidimos hacer la, la denuncia en la unidad fiscal temática número 5 por, por cuestiones lógicas, ver, estamos en, en plena pandemia y, y la presencia de estos residuos que pueden eh, implicar un altísimo riesgo para la salud de la comunidad, pero sobre todo para los trabajadores de Cotrambi y para el, para el personal del Girsu que, que está en funciones, Eh La verdad que es, es un riesgo enorme, pero además justamente en estos días la subsecretaría de servicios públicos con el subsecretario con Ignacio Cazadelli estuvieron instalando carteles para el buen uso eh, de las estaciones de reciclado, algo que tiene que ser redundante porque la, la, las estaciones de reciclado son claras, pero bueno, para concientizar y sensibilizar a, a la población se decidió avanzar con esa iniciativa Y justamente ahora encontramos este tipo de residuos peligrosos que obviamente eh, están regulados en su alcance por, eh, por leyes especiales en cuanto al, a los residuos peligrosos, pero también leyes federales por, por la incumbencia de, de los delitos de tipo sanitario y ambiental. Gutiérrez, bueno, entonces eh, no queda claro si es del sistema privado o si viene de otro lugar. No, no queda claro, no queda claro si puede ser del de sistema privado, si puede ser de internación domiciliaria, que a su vez, por, a ver si alguien está con internación domiciliaria, está con estos suplementos de, de, de nutrición, que además se encontraron cofias, camisolines, eh, guantes, tubitos de ensayo, o como si fuesen tubitos de dosificación de algún tipo de, de medicación, no. Eh, No queda, no queda en claro, pero bueno, están la, la información del rótulo del sachet como para averiguar la trazabilidad de ese desecho de tipo hospitalario es contundente, entonces creemos que la justicia va a actuar de, de manera ágil e inmediata para poder hablar con los responsables y evitar todo tipo de riesgo sanitario, más ahora en pandemia y además poniéndose en el lugar de, de los trabajadores, eh, tanto municipales como de Catrambi, para evitar todo todo tipo de riesgo. Uh -huh. Bien, Gutiérrez, bueno, eh, eh, se presentó una denuncia entonces, sí, se presentó una denuncia como le decíamos en la unidad fiscal temática número 5 que será derivada a la unidad correspondiente de que, que trata los delitos contra la administración pública porque también los delitos de, de, de alcance de leyes especiales como lo es de, de residuos peligrosos y, y los delitos vinculados al al ambiente y a, y a la salud, que eh, incluso tienen eh, alcance en la temática algunas leyes federales, así que suponemos que además de ágil va a ser contundente eh, el hecho de, de caer con todo el peso de la ley sobre los responsables de, de esta situación. Gutiérrez, le agradecemos por su tiempo. No, gracias a ustedes. La palabra entonces de Gastón Gutiérrez, el titular, el responsable del Girsu aquí en Vietma.